Cuentos de hadas españoles ¡Que viene el tigre! Esta es la historia de un niño llamado Krishna Vivía con su padre en un pueblecito Krishna y su padre eran ganaderos Se ganaban la vida pastoreando vacas Pero Krishna era un niño muy travieso Cada día se le ocurría una nueva travesura ¿Qué hago hoy? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿A quién le gasto una broma? No puedo dejar que el día pase sin más Estoy tan aburrido Vamos, hombre Piensa algo En ese instante vino el padre de Krishna a verlo Parecía desconcertado ¿Qué ocurre, Krishna? ¿Qué haces ahí de pie? Ah, oh, nada, padre me preguntaba qué trabajo hago ahora. Vale, haz una cosa. Hoy no me siento muy bien. ¿Por qué no llevas a pastar a las vacas al prado que está cerca de la jungla? Claro, padre. Las llevaré hoy. Escucha, no puedes perderlas de vista. Ni un instante. De otra forma, el tigre se las comerá a todas. No las perderé de vista, padre. No te preocupes. Ahora será mejor que me vaya... Ya es hora de que pasten las vacas Aunque Krishna era muy travieso Nunca le decía no a su padre Como le había mandado su padre Krishna desató las vacas Y las llevó a pastar cerca de la jungla A un tirachinas de madera en una mano Y una vara larga en la otra Enseguida Krishna llegó con todas sus vacas al prado cerca de la jungla Vio un enorme árbol justo en el centro Krishna trepó con cuidado y se sentó en una rama Empezó a usar el tirachinas de madera contra las piedras del suelo Pero enseguida se aburrió De repente se le ocurrió un truco Pensó en divertirse un rato y empezó a chillar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Viene el tigre! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡El tigre! ¡Se comerá todas mis vacas! ¡Que alguien me ayude! ¡Ya está aquí! ¡Socorro! Los lugareños, nada más oír sus gritos, se sorprendieron y se asustaron. ¡Oh no! ¡Krishna está en peligro! ¡El tigre se lo comerá! ¡Debemos ir allí ahora mismo! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Vayamos enseguida! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Todos corrieron a la jungla. Cogieron todo lo que podían usar como arma para atacar al tigre. Los lugareños dejaron sus trabajos y corrieron a salvar a Krishna. Cuando llegaron... ¡Krishna! ¿Dónde está el tigre? ¿Estás herido? Tranquilo, Krishna, ya estamos aquí ¡No bajes del árbol! ¡Dinos, dónde está el tigre! Sí, ¿dónde está el tigre? ¿Dónde está? ¡Dínoslo! ¿Tigre? ¿Qué tigre? ¡Aquí no hay ningún tigre! ¿Entonces por qué estabas gritando? ¿Eh? ¿Entonces esto ha sido una broma? ¡Krishna! ¿Qué travesura es esta? No vuelvas a hacerla, Krishna No se gastan estas bromas Cualquier día te meterás en un lío Hemos dejado nuestros trabajos para venir a salvarte, ¿sabes? Ya está bien, Krishna Tus bromas nos están causando problemas ¡Esto tiene que acabar! ¡Nunca más volveremos aquí a rescatarte! ¡Ah! ¡Ja, ja! ja. ¡No os enfadéis! ¡Está bien! ¡No lo volveré a hacer! Krishna no podía parar de reírse Todos los lugareños regresaron enfadados a sus trabajos Pero Krishna estaba muy satisfecho de sí mismo <risa> ¡Esto me ha alegrado el día! ¡Pobres lugareños! ¡Parecían tan asustados! <risa> el día llegó a su fin Y Krishna regresó a casa con todas las vacas al día siguiente, llevó otra vez a pastar a las vacas Y decidió gastar de nuevo la misma broma ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Que viene el tigre! ¡Se comerá todas mis vacas! ¡Que alguien me ayude! Una vez más, los lugareños oyeron los gritos de Krishna desde la jungla Los que no se enteraran de la broma estaban preocupados Y corrieron a la jungla a ayudar a Krishna Krishna está en peligro Venga, vayamos a ayudarle Ah sí! ¡Pobre niño! ¿Cómo podrá enfrentarse al tigre él solo? ¡Debemos ir ahora mismo! ¡Sí, vamos! ¡Espero que esté bien! ¡Sí, sí, vamos! Una vez más, tragándose el cuento Los lugareños corrieron a rescatar a Krishna Y cuando llegaron a la jungla... Vieron que Krishna estaba sentado a salvo en el árbol y riéndose <risa> ¡Mirad qué caras! ¿Qué os ha pasado? ¿eh? Aquí no hay ningún tigre, ¿por qué estabas gritando? ¡Aquí no hay ningún tigre! <risa> ¿Pero qué pasa? Tienes que detener esto A ver si maduras, esto no está bien Krishna Quizá tú no tengas trabajo, pero nosotros sí ¿Por qué siempre estás molestando a la gente, Krishna? ¡No es justo! Algún día pagarás estas travesuras, Krishna ¡Hemos venido corriendo a ayudarte y nos lo pagas así! ¡Nunca volveremos a rescatarte! ¡Vámonos! Sí, nunca más volveremos a hacerle caso ¿Pero por qué os vais? ¿Qué le diré ahora al tigre? Los lugareños vieron cómo Krishna se reía Ahora estaban muy enfadados Todos reñían a Krishna y estaban furiosos Esto se convirtió en una rutina para Krishna Llegaba al prado y pedía ayuda Los lugareños ya conocían la broma Pero iban corriendo a ayudarlo todos los días Pero un día a Krishna lo abandonó su suerte Mientras veía pastar sus vacas, llegó el tigre. No solo uno, sino muchos. Krishna pidió ayuda. Socorro, socorro, tigres, tigres, socorro, que alguien me ayude. Pero esta vez no vino nadie a rescatarlo. Nadie creyó sus gritos. Krishna seguía allí sentado pidiendo ayuda. ¡Por favor, creedme! ¡Aquí hay muchos tigres! ¡Tío, socorro! ¡Tío, socorro! ¡Los tigres están atacando a las vacas! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor, socorro! ¡Por favor, tío, socorro! Esto se ha convertido en una costumbre para él. Sus gritos siempre son mentira. Yo no malgastaré mi tiempo. Tienes sí, razón. Sí, tienes no razón. Yo allí. tampoco pienso ir allí. Sí, es otra de sus travesuras. Que sí. nadie vaya. Es verdad. Volvamos al trabajo. No vale la pena malgastar nuestro tiempo. Krishna siguió pidiendo ayuda, pero nadie creía en sus gritos. Los tigres atacaron a todas sus vacas una a una y se las comieron. Krishna seguía allí sentado, indefenso y sin parar de gritar Había perdido todas sus vacas Enseguida llegó la noticia al padre de Krishna Muy preocupado, corrió a la jungla ¿Qué has hecho Krishna? Esas vacas eran... Nuestro único sustento Y nos hemos quedado Sin ellas sin, sin ninguna ¿Cómo nos ganaremos la vida ahora? ¿Qué comeremos, Krishna? Yo nunca te reñí Por tus travesuras Pero esto es demasiado ¿Qué tengo que hacer ahora contigo? Por favor, perdóname, padre He cometido un gran error Lo siento mucho No volveré a gastar bromas No volveré a mentir Lo siento mucho Y así fue Como Krishna pagó por las travesuras que había cometido ¡Sí! Bueno, decidme ¿Qué hemos aprendido hoy? Que nunca debemos mentirle a nadie Cada vez que mentimos Perdemos mucho Correcto. Cada vez que mentimos, perdemos la confianza de esa persona. Creerá nuestras mentiras una vez, pero no siempre. Y cuando necesitemos de verdad a alguien, nos quedaremos solos. Por eso debemos decir siempre la verdad.